A ver si nos está escuchando, nuestro compañero nos escucha bien, bienvenido Plinio, siempre con fondo de libros en este caso. Buen día Hernán, buen día Ángeles, siempre un gusto hablar con Radio Centenario y estoy en el, la computadora de mi mujer que tiene los, esta, libros. los libros lindos aquí atrás. Ella es la que lee, vos no lees nada, ¿no? No hay tiempo, ¿no? pero trato siempre de leer. Sí, ya te teníamos identificado por el nombre que nos que nos aparece. Bueno, Plinio, eh, tenemos varias cosas que se han acumulado en estas, en estas dos semanas, por supuesto. Eh, quizá que siempre le dedicamos menos tiempo, eh, vimos que hubo debates o intercambios entre los candidatos de la izquierda o precandidatos que vos nos habías comentado Eh, que, que, que existen o ¿no? que se están, están siendo designados lo que quieras comentarnos de ese intercambio que se dio y en qué están esas conversaciones a nivel de los espacios de izquierda eh, mirando en este caso este año en lo, en lo electoral no Bueno Hernán, aquí hay una, una, una, gran, una gran confusión en la izquierda contra el orden, ¿no? La izquierda que quiere hacer cambios estructurales. Todavía permanece muy fragmentada y, y sin un programa común para presentarse con más fuerza y autoridad en las elecciones. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que no lograremos hacer una, un frente de izquierda en esta para estas elecciones, pero hay siempre que tratar hacerlo para que... Si no se logra en esta, que se logre en la próxima, ¿no? Pero la realidad es que la operación de la burguesía brasileña de marginalizar cualquier crítica al modelo económico y al modelo político eh, es muy eficaz, es muy fuerte y todavía no hay una reacción para contraponerse a esto. Pero de cualquier manera es muy positivo que, que los candidatos hayan. Eh, eh, aceptado uh -huh. hacer un debate, fue un debate muy cordial, digamos las diferencias aparecieron yo creo que son diferencias mucho más, digamos ideológicas que diferencias concretas, de mi punto de vista, lo correcto sería que nos presentásemos todos juntos para tener fuerza para poder hablar, pero todavía no estamos un poco distante de esto Y eso que decías de que la burguesía se encarga de marginalizar, ¿cómo se expresa esa acción de marginalización? No, esto se expresa de manera muy clara, ¿no? Eh, hay, eh, durante el gobierno Temer, uh -huh. el presidente de la Cámara de Diputados, que es un marginal total, que terminó preso y sigue en prisión domiciliar, Eduardo Cuña, él hizo una reforma electoral. Y, y la reforma electoral en, en, en la re, eh, realidad marginaliza los pequeños partidos so, que son los partidos ideológicos aquí en Brasil, ¿no? Este es el objetivo. ¿Cómo se hace esto? Se eleva lo que nosotros llamamos de barrera electoral ¿Ah? que es el mínimo que tiene que tener el partido para, poner, para poder tener acceso al fondo electoral que es un dinero público para financiar los partidos entonces se eleva mucho este, este fondo entonces la pata es enorme para que tengan una idea el PSOL que es un partido pequeño recibe un fondo electoral de 260 millones de reales es mucha plata no entonces con esto Los y bueno, y también dificulta mucho la legalización de los partidos. Con esto los partidos ideológicos quedan en la práctica marginalizados del proceso electoral porque no tienen recursos suficientes para poder aparecer, porque esto se convierte en, un, en una especie de una tempestad de marketing por las redes sociales, por los medios de comunicación, y, y con esto... quedan restrictos en el momento de diálogo electoral no se hacen oír ah. muy fácilmente y, y un poco es esto a ver si entendí bien, tienen que mostrar cierta base mínima de, de recursos, de contar con recursos para participar en lo electoral no es tienen que tener un mínimo de votos ah, bien, para bien. Poder, tener acceso a los recursos Ajá. y sin estos cursos No, no eh, en, en la tempestad de marketing que es el proceso electoral no no, no tienen fuerza para lograr eh, visibilidad mínima para uh -huh. comunicar con la gente claro. entonces depende solo del trabajo de, digamos de hombre a hombre no, de mujer a mujer y esto claro que limita mucho en un país de la escala brasileña y entonces estos sectores que van a participar, cada uno con sus candidatos, no sé si ¿Qué cantidad finalmente van a concretar de candidatos de la izquierda? ¿Van a actuar, van a hacer campaña en esas condiciones sin en esos recursos? Van a hacer campañas en condiciones absolutamente heroicas. Porque uno de los mecanismos que la derecha brasileña, la burguesía brasileña, hace para controlar el proceso electoral es hacerlo carísimo. Claro. ¿Eh? con los programas de televisión, tal, entonces con todo esto, eh, lo, quien no tiene mucha plata no logra tener una participación efectiva. Por eso nosotros aquí en, en Radio Centenario ya discutimos varias veces la idea que el sistema partidario brasileño es inherentemente corrupto, porque hay la plata que viene de, del Estado y además la plata que llega ilegal de, los, de las grandes empresas. Con esto, las campañas son realmente billonarias, o sea, uh -huh. muy, muy, muy, muy ricas. Uh -huh. Y el, una consulta última de esto, ¿el PT votó esa, esa reforma electoral? Ahora hace tiempo, ¿no? Esa reforma uh -huh. fue, yo creo, en el 16 o 17. Uh -huh. No me recuerdo cómo votó exactamente el PT, pero claro que todos los partidos grandes, ¿no? Es una reforma que... que ¿No? las grandes agremiaciones uh -huh. entonces si el PT votó contra, a favor, no me recuerdo pero de cualquier manera le conviene mucho, claro. y no hizo seguro ninguna oposición directa fuerte contra esto uh -huh. mientras todo esto está presente Plinio eh, Lula, según dice el país de España Lula está apuntando a los adolescentes que tienen 16, 17 años que son 10 millones en Brasil, para que voten, para que lo voten a él. Consideran que ese sector es el que está más lejos de Bolsonaro y con esto de que necesitan más votos para alejarse de Bolsonaro, los están buscando a ellos. O sea, ahí no hay un voto de conciencia ni de mucho que se le parezca. Incluso convocó a artistas muy populares, hablan de una artista que... Yumi conocerá más que nosotros. Anita se sí, llama, claro. una artista muy joven, eh, para que ella los convenza de que saquen su, no sé cómo se llama ahí, la credencial, le decimos nosotros, el documento con el que se puede votar. Eh, Seca Pagodiño, algunas estrellas de lo que fue el gran hermano en Brasil, para que ellos le hablen al, y le canten a los jóvenes de 16, 17 años para votar a Lula. para de esa manera ganar. Ahí, la ideología, todo lo demás quedó muy de costado, ¿no? Totalmente. Les, les cuento una anécdota. Anita, que es un fenómeno de, musical, no solo en Brasil, parece que en todo sí, el sí. mundo. Eh, en su juventud, fue del PSTU, que es un partido ¿De muy de izquierda. Claro que esto ya, ya lo abandonó, pero de cualquier manera, en el caso de Anita, es una figura eh, que ya está en, en la media, totalmente mercantilizada, pero tiene sí una conciencia social, le restó algo, ¿no? Pero tiene razón, Anita, eh, Ángeles. La verdad es que hay una campaña fuerte para que los jóvenes saquen su posibilidad de, de votar, Eh, pero no está resultando mucho, esto se encierra hoy día y los jóvenes votan mucho más contra Bolsonaro que, que los viejos claro. pero eh, la realidad es que Lula hace una campaña peligrosa porque Lula optó por eh, desmovilizar su, su base de apoyo no quiere campaña de calle por lo menos por, por el instante y y se presenta como el hombre del status quo, el, el hombre, digamos, de la previsibilidad, sí. de la seguridad jurídica, tal. En cuanto que Bolsonaro, que ya empezó a, a mil, su campaña está a toda velocidad, eh, moviliza permanentemente su base, presentándose como antisistémico. ¿Cómo hace esto? no Porque es el, el que representa de manera más fidedigna El toda la, digamos el pasado colonial esclavista brasileño. ¿Cómo hace esto? Lo hace confrontándose con los jueces, con el Supremo Tribunal Federal, sí. y como el pueblo le, le tiene odio a los jueces, con toda razón, porque hay casi 800 mil jóvenes, pobres, presos, sin siquiera el proceso, no hay ni siquiera hay proceso, y están presos. Entonces, moviliza su base. Y se presenta como antisistémico. Y con esto, las encuestas están mostrando que la elección será mucho más apretada de lo que se imaginaba. Y, y es un peligro, porque por sí. peor que sea el gobierno de, de Bolsonaro, y es el peor que ya tuvimos en toda la historia, eh, él moviliza la base y el otro... no moviliza. La cetáfora de fútbol, Ángeles, sin no. querer causar polémica, que yo sé que esto es muy controvertido mm -hmm. en Uruguay, eh, si hay un equipo mejor que juega con un peor, pero el peor entra mordido, con mucha garra, con mucho claro. corazón, puede que gane. Sí. Entonces, es una elección que se está demostrando que puede quedar mucho más difícil de lo que parece en la fotografía del momento. Impresionante. Eh, yo quería preguntarle a Plinio por el primero de mayo. ¿Qué pasó el primero de mayo en Brasil? Mira, Ángeles, fue un primero de mayo melancólico, muy, muy esvaciado. ¿no? Es más un indicador de que Lula no movilizó la gente, Pero el propio Lula, cuando fue al, al, a la manifestación de la Central Única de los Trabajadores, que es una central que es uña y carne con el PT, sí. quedó molesto porque había mucho menos gente de lo que él imaginaba. ¿no? Uh -huh. eh, y la izquierda tuvo, digamos, la, la, el, el desfortunio de dividirse y hacer dos actos. En el primer de mayo, lo que también muestra cómo está, digamos, lejos de, un, de una práctica más consecuente con la gravedad del momento histórico que estamos viviendo. Entonces, no fue un primer de mayo bueno y para la izquierda y ni para Lula, que no es de izquierda, pero digamos, es disparado el menos malo del orden. Uh -huh. Eh, Plinio, eh, para seguir con Lula se concretó, bueno el sábado próximo se haría la el acto de, de proclamación por lo que hemos visto en la prensa oficial de la candidatura de Lula no sé si ya también con, con Altmin como compañero de fórmula y se concretó eh, lo que vos nos venías adelantando también como un símbolo de, de cosas que, que han ido cambiando el apoyo oficial del, del PSOL de ese partido, el socialismo y la libertad que surgió con sectores que en su momento se fueron del PT, ¿no? Sí hay hay estos memes que se hacen, ¿no? De que la juventud hace y hay uno que bromea con el PSOL que dice más o menos así una lápide, que dice del PT vine y al PT volví, ¿no? que es una broma, claro. pero la verdad es que no hay broma alguna, lo que pasó en el PSOL en los últimos 15 días, un mes, es que el PSOL hizo una alianza con la federación, yo creo que ya discutimos esto aquí en Radio Centenario, que es un partido de derecha, no, de centro-derecha, eh, y además... ¿Con qué partido hizo, que no se, no se entendió, Plinio? Es un partido que se llama... GD, Red. Se llama Red Sustentabilidad. Un nombre muy extraño sí. para un partido. Es un partido que se presenta como un partido ecológico. En realidad es un partido del ecocapitalismo. En el programa económico es ultraliberal y en la defensa de la Amazonía... se presenta como un, digamos, un moderador. Mm. Es una contradicción total porque el, el problema económico obliga el capital a galopar por, para la soña y después ellos quieren defender los árboles. Imposible. O sea. <risa> Pero se hizo una federación. ¿Qué, qué, es, ¿Qué esto quiere decir? Es una alianza partidaria de cuatro años donde se trabaja como un único partido, con fidelidad en votación con todo. Y, la, y entonces este es un golpe que fue hecho en la militancia del PSOL entonces el PSOL ahora está en convulsión total, mucha gente saliendo saliendo del PSOL con, y por esto les pido perdón a, la, a los oyentes de Radio Centenario que fallé el jueves pasado pero por esto, porque son millones sí. de reuniones y de conversas, ah. porque La, lo que pasó, de, en serio, es que el, PT, el PSOL renunció su independencia de clase. Mm -hmm. Hoy es un partido burgués. Claro que hay gente todavía que va a hacer la disputa interna, va a salir, no ahora, va a salir en un ratito, pero yo estoy seguro que la mayoría va a salir del partido y buscar una otra organización política. para poder militar en defensa de los intereses de los trabajadores mm. Sería interesante en un momento profundizar en cómo se dio ese proceso Plinio también, porque se pueden sacar enseñanzas ¿Se puede decir que todo también se fue dando desde los legisladores del PSOL, por ejemplo que a nivel parlamentario fueron trabajando o fueron siendo cooptados por el PT por, por poner una hipótesis Mira Hernán, nosotros ahora, los que van a salir del PSOL, instauramos y estamos en pleno proceso de, de un, un movimiento que yo digo de, de crítica radical del PSOL, para comprender lo que pasó. No, Hay problemas teóricos, hay problemas prácticos y hay problemas metodológicos. No, Del punto de vista teórico, es básicamente la idea de que es posible reformar el sistema por dentro del sistema. Uh -huh. Es un equívoco, no pasó nunca y no va a pasar nunca. Del punto de, de, de vista práctico, es lo que yo, lo que Lenin diría, el cretinismo parlamentar, ¿no? Es la creencia total en, en el funcionamiento del parlamento. Y del punto de, de vista metodológico, es la La adopta la, la práctica oligárquica de los partidos políticos brasileños que se instaura en el en el psol no el tener un partido en brasil es un gran negocio porque los partidos reciben fondos públicos millonarios entonces la burocracia que controla el partido acaba asaltando robando el partido de la base Pero todo esto hay que verlo con mucha calma. La realidad es que el PSOL nació como una crítica del PT, pero esta crítica nunca se efectivó oh, por un acuerdo interno. Esto nunca fue llevado a las últimas consecuencias. Y nosotros pagamos el precio de esto. Y lo que pasa ahora en el PSOL es, en cierto sentido, lo que pasó ya con el PT. O sea, es una absorción... Del partido por el orden Y si no cambias el orden El orden cambia a ti Y un poco por ahí Pero esto es un proceso que vamos a, a llevar En los próximos meses Las Fuerzas Armadas eh, Estuvieron en el Supremo Tribunal Federal Visitando en estas últimas horas eh, Bolsonaro se reunió con ellos Antes de que fueran para ser recibidos en el tribunal, y los había llamado a que pudieran hacer un conteo paralelo, se dice, un control de lo que pase en las próximas elecciones. Eh, esto es normal en Brasil, eh, ellos después aceptan que tienen que quedarse solo en su papel, que es lo que dice el, el Supremo Tribunal, sacó un comunicado diciendo que, que las Fuerzas Armadas van a actuar... Eh, En, su, en el ámbito de sus competencias para que el proceso electoral transcurra normalmente y sin incidentes? ¿Es normal que se lo llame para que ellos sean garantía? No, totalmente anormal. ¿no? La realidad es que nosotros estamos viviendo en Brasil y lo vimos aquí hace años ¿eh? en Radio Centenario, una crisis institucional de gran envergadura, muy profunda, y ella continúa, ella no está estancada, y las elecciones no están demostrando que, que es la solución de la crisis, al contrario, las elecciones se procesan en, el, en, en la agudización de esta crisis. Entonces, Brasil tiene, yo creo que toda América Latina, de tutela militar. Esta sí. tutela militar puede ser más discreta o más ostensiva, No, cuando es muy ostensiva es porque es una evidencia de crisis institucional ya muy fuerte. Y en el caso brasileño, esto es un escándalo total, total. No hay, digamos, no hay, no hay ning ningún fundamento legal para esto. Pero esto es la movilización de Bolsonaro para decir, mira, yo si no gano, no voy a aceptar el resultado. Para repetir un poco la... El, El show que hizo Trump, pero en una en una sociedad mucho más frágil que Estados Unidos todavía. Entonces es una situación aquí en Brasil permanece una situación muy difícil, ¿no? Esta idea de que Lula viene y va a salvar todo es una ingenuidad sí. y es un peligro porque lo que va a salvar es la gente en la calle cambiando la correlación de fuerzas. Es así que se sacaron los militares del poder y es así que volvieron, lo, la, digamos, la reacción eh, muy conservadora y reaccionaria que, que está en el poder ahora. Es así que ella llegó al poder con claro. las movilizaciones contra Chilma. Esto para mí es muy claro y por lo tanto estamos en una situación, yo creo que bien complicada. Bueno... Y, Dejamos por acá, Plinio, ya estamos llegando al mediodía. En Montevideo estamos con la misma hora, ya en Brasil, ¿no? También eh, creo sí, que estamos. Mediodía por aquí. Bien. Bueno, un abrazo grande y bueno, seguiremos todo este proceso del que sacamos enseñanzas. Tenemos que sacar enseñanzas también para los desafíos de la izquierda en Uruguay a nuestra escala, por supuesto. Un abrazo, Plinio. Uf. Fuerte abrazo, gran gusto volver a encontrarlos y nos vemos el próximo jueves. Ahí, ahí será, chao, nos vemos. Chao, chao, gracias. Si tú chao, sé, ay, a ti también, a ser a to te quiero comer. Te dije, ¿Qué vas a hacer? Así que ponme donde no respeta, tengo para patilla con mi completa que no duró mucho soltera, aprovéchame. No están en una FM, solo les pusimos como muestra quién es eh, que cantó, en, qué fue Ángeles en un acto del que que Declaró su apoyo. Le largaron el fardo de ah. que tienen que convencer a los de 16 y ah, 17 va, para años, que, voten que saquen la credencial y que voten. A Lula. Pero ha estado en actos también que he visto. Y sí, eh, buscar. Que es la Lamentablemente y ese, sí. seca Pagodiño también sí. ¿no? le pusieron que. Claro. Sí, no es esta hay música. Otro, sí. Hay otro, hay un rapero. Ajá. Que ya me va a salir el nombre. Eh, Marcelo, con e. ¿Marcelo de Dois? ¿no? no, empieza eh. con E el nombre. Es una palabra sola y empieza con E. Ahora después lo buscamos. Bueno. Eh, pero esta es Anita, esta es la, la música de Ahí Anita, va. que es muy famosa en Brasil, ¿no? la número uno. Canta igual que todo, ¿no? Que, que toda esa onda. Eh, que ese Camilo. Tipo reggaetón, todo es todo esto De hacer más o menos. Bueno. bueno. Suena Anita la 36.